Las sensaciones son, son muy positivas eh, La gira fue... Está, empezó en Boca eh, Nosotros teníamos que tocar ese partido como sea e Hicimos un gran juego eh, Con un alto nivel de concentración Y acá venimos a, a repetirlo A jugarle igual, igual <coughs> y, y creo que lo hicimos gran parte del juego eh, El partido se define con algunos detalles que pasaron en el juego Algunos errores defensivos y algunos tiros libres Pero, pero nos vamos con una sensación muy positiva porque porque estamos estamos creciendo, estamos llegando bien al final de la temporada para poder afrontar los playoffs eh de la mejor manera. Y ya hay muchos equipos que se están jugando muchas cosas, bueno, nosotros somos uno de eso y venimos a jugar de igual a igual a una cancha y a un equipo muy difícil. A cómo? bueno, la gira sigue y se vienen ni más ni menos visitar a Comodoro que también es un reducto complicado, ¿no? Sí, seguro, un equipo que está ...que está cada día mejor... ...se les ve que, que están muy bien de local... ...están ganando partidos de visitante... ...pero nosotros también estamos en un buen momento... ...tenemos que reafirmarlo... ...y vamos a ir a buscar ese juego... Eh, ...y a trabajarlo porque lo necesitamos. Bueno, hablabas de buen momento es cierto... no ...la Unión está antes de partido le había ganado a Bahía... Eh, ...de alguna manera como local... ...le había ganado a Boca... Eh, ...¿qué está faltando? no ...porque tal vez los papeles en el inicio de la temporada... ...estaban armados para estar dentro de los ocho... ...después, bueno, él lo dijo Picato en uno contra uno radio, ¿no? eh, que el primer objetivo era los 8, después los 10, los 12 ahora está en no la idea es entrar a playoff y, y poder escalar lo que más se pueda eh, al principio del año se puso ese objetivo y se hizo un poco un poco difícil de llegarlo porque el mes de enero fue muy complicado para nosotros, tuvimos varias bajas nos costó poder eh, ganar partidos y haciendo un balance de lo que fueron los partidos perdidos hemos perdido de, lo, de, los, de los que llevamos muy pocos por encima de 10. Hemos perdido cuatro partidos por encima de 10, después el resto fueron todos partidos que por pocas posiciones. Y eso habla a veces de, de la concentración que necesitamos y la intensidad para darnos cuenta en el momento del juego cuándo tenemos que hacer el quiebre. Estamos trabajando y lo hemos mejorado mucho en esto en estos últimos juegos. Así que por eso digo que me quedo con una sensación muy positiva. Bueno, además con otra mentalidad, ¿no? Porque en su momento también empezaban a ver para abajo, ¿no? por los equipos ganaban, los equipos se armaban eh, y acortaban distancia con la unión, pero da la sensación que están un poco más... ¿Relajado dentro de la no relajación que, que genera la Liga Nacional? Sí, cuesta relajarse en esta liga porque es muy difícil, eh, se juega muy seguido, eh, los equipos eh, se ponen muy competitivos, eh, se suman jugadores para tratar de evitar esa zona y, y todos están jugando cosas en esta, en estas instancias, así que tratamos de, de nosotros mirar para arriba, eh, ser cada día un poquito mejor. Buscar más química, eh, más concentración en los momentos del juego, tener determinación que lo que nos pide el entrenador y, y estamos en ese camino. Gracias Nacho y buen viaje a Comodoro. Bueno, gracias a ustedes.